Ahora, eh, obviamente uno contra uno sí. no Fabián ríes. Pérez, no le cambia el no, apellido No, el, el Gallego Me gusta más el Gallego Pérez El Gallego Basque, porque era un jugador de fútbol Está ahí afuera, escuchándolo eh. Un cracker, el, el uno de básquet Fabián Pérez, el uno El dos traversa <risa> Abrazo grande, el lunes otra vez con nosotros acá Chao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 1 contra 1 Radio Último de la semana, esto que es 1 contra 1 en el aire de AM 570 en Radio Argentina con la gente de Racing todavía dando vueltas por los estudios, con Noe, con Jessy, con Franco, con Santiago. Arrancamos el resumen con la palabra del base cordobés, Pablo Bruna. Como dijiste vos, todos los equipos, este, del primero al último, si te relajás o tenés las lagunas tan grandes, te lo hacen pagar. este No, no importa la posición que estén porque ya, ya le hemos sufrido. Eh, no, el objetivo principal... El club, la institución, la dirigencia y el equipo es eh, entrar al playoff. Queremos dar un pasito más a lo que hicimos el año pasado y el, el objetivo primordial era ese. De Pablo Luna a Mariano Viro, el nuevo jugador hispanoamericano, dialogó con nosotros después de debutar el martes por la noche, frente a Boca Juniors, en la buena victoria del equipo de Bernardo Murphy. Un equipo que, más allá que la tabla marcaba, que tenía un récord muy negativo, estaba con muchas ganas y sabía que ajustando algunas cosas podíamos ser competitivos. Obviamente todos queremos salir de esta posición y quien soñar un poquito algún día entrar con un traigo. Está muy lejos, hoy no es el objetivo, pero hay que soñar. De Mariano Viro a Daniel Maffei. Hablamos de equipos necesitados. Por un lado hispanoamericano, por otro Chagüe de Paraná, que sigue metiendo cambios. El loro Maffei dialogaba con nosotros... Y esto nos decía Sí, no podemos salir, pero bueno, creo que de a poquito vamos encontrando bueno nuestro lugar y de a poquito mejorando y creo que este, tenemos bastante claro el camino. Yo tengo mucha confianza en que, que en no muy largo plazo el equipo ya va a estar más o menos encaminado. Yo tengo que ser honesto, a mí no me gusta cómo jugamos. Nos equivocamos mucho no tenemos desconcentraciones no podemos resolver algunas situaciones que te retero de daniel mafeya fe de marín nos vamos de chagüe y nos quedamos en entre ríos porque nos vamos a concordia en otro sector de esa hermosa provincia fe de marín después de otra nueva victoria del equipo de la ginestra nos contaba lo siguiente no me conformo como con el equipo quiero quiero creo que puedo seguir aportando más cosas pero la verdad que, que estoy pasando un buen momento mental que es fundamental eh, para mí físicamente me, me siento muy bien eh, porque es más fuerte la del norte que la del sur porque porque en qui juega tal tal tal nombre y que lo de, de quimes ¿No, no son nombres importantes también porque es lo que hace más importante un un, un y por el presupuesto para mí, este, cualquiera le puede ganar cualquiera, vos estás dando los ejemplos exactos de que hoy en día hasta los últimos que enfrentamientos que han pasado en cosas importantes han ganado lo de la eh, conferencia azul Hablaba fe de Marín en los micrófonos de AM570 en uno contra uno, nos vamos a Mar del Plata ahí está Lenzo el, el santiagueño Ruiz, que nos contaba lo siguiente Creo que tenemos una gran chance de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 Sabemos que la liga eh, está muy difícil, hay muchos equipos que quieren lo mismo y siempre hay algunos que no están eh, en el lote de arriba, que, que están con problemas y quieren revertir esa situación con triunfos, por ahí con necesidad de triunfo y bueno, eso es lo que te permite por ahí eh, poder tener la tranquilidad de definir mejor los juegos en, en los casos que son cerrados. ¿no? Eh, aparte de, del resultado, que son las victorias y no haber perdido, Creo que el juego en casa está siendo muy bueno y se pone contento y da ánimo. Córdoba, Río Gallegos, Paraná, Concordia, Mar del Plata, Corrientes, Bruna, Viró, Maffei, Marín, Ruiz, González, Bien Federal, el básquetbol nuestro de cada día por los micrófonos de AM570 desde ya hace más de seis años transitando el camino hacia nuestra séptima temporada, 12 y 10 de este día viernes, hermoso día en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con Noe, con Jessy, con María, con Franco, con Santiago y con toda la banda, hacemos el último de la semana de Uno contra Uno. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. ¿Qué tal cómo va cómo andan esperemos que bien nosotros contentos tenemos una linda jornada de día viernes en capital federal y, y gran buenos aires con varios partidos de liga nacional que que se imponen en la noche de hoy con algunas novedades para contarles con eh, mucho material acerca de lo que es la liga nacional con un partido que anoche terminó con la victoria de la unión de formosa 74 a 72 y con un cierre muy atractivo también, con la definición del Grillito Vargas, eh, un equipo de eh, Formosa que están caminándose y de local se hace bastante fuerte, independientemente de haber perdido eh, esta semana frente a San Martín de Corrientes, que viene con un, un buen récord en, en, en la ruta, en lo que viene siendo su salida de, de visitante, eh, pero anoche le pudo ganar a Atenas de Córdoba, un Atenas de Córdoba que, Eh, seguramente va a meter cambios, seguramente va, eh, cuando se produzca la, la, la vuelta del Gabo Mículas en, en el equipo, va a reacomodar otra vez eh, las fichas, eh, el entrenador Daniel Miravet y seguramente Roque Johnson será el jugador que quede, Roques había llegado en reemplazo del Gabo Mículas